¿Cómo andan? Bien, vos. Todo bien. Sí, todo bien, todo tranquilo. Bueno, eh, nosotros agarrándonos de algo porque nos lleva el viento. Mira, se levantó mucho, Mauro. Sí, sí, en Santa Rosa estaba bastante. Mira, hay bastante viento a esta hora. Bueno. Lo siento, hay, pero a esta hora hay bastante viento. Y viste, yo no estoy afuera, estoy adentro acá en el estudio y las plantas se mueven poco acá. los 70 kilómetros que van a ser mañana o el miércoles, sí, me parece. Sí, el miércoles. Bueno, pero va a limpiar un poco la, la tormenta de supuestamente de mañana. Ah, sí lo dijiste vos, Mauro. A la tarde mucho viento en Santa Rosa todavía. Bueno. Mm. Bueno, la mañana está linda, este viento que te comento, no eh, pero hay solcito, no hay nubes y te digo que hoy con, hasta con el viento con una remera manga corta andás re bien. Sí. Eh, sí. Eh, las personas que necesitan hacer cosas caminando en bicicleta o hasta en moto, es una linda mañana. Sí, está para Bermuda también, ¿no es cierto? Sí. Eh, sí, no, no soy de las Bermudas, pero sí, sí, te gustan las Bermudas, las podés usar tranquilamente. Bueno, mejor. ¿Qué contás, Exactamente. Mauro? Bueno, Pali, nosotros este, bueno, vamos a ir contando algunas cuestiones que tienen que ver con, con, este, con información en la calle, pero ya te puedo adelantar que hoy y mañana hay jornadas institucionales en los colegios de Santa Rosa. En algunos colegios hoy no hay clases, en otros va a haber, eh, no va a haber clases mañana para los pibes y las pibas, pero sí los docentes tienen que estar en las aulas. Así que hoy y mañana hay jornadas institucionales. Creo que es una de las últimas, porque ya después... Llega fin de mes y el, los primeros días de, de diciembre, así que hay jornadas institucionales eh, el, en el comienzo de, de semana de, de, este, de este noviembre. Y en base a eso, que está bueno para, para comentarlo, aunque vamos a profundizarlo en estos en estos días que siguen, eh, hay una, un mar de fondo que se está armando de a poco con un grupo de estudiantes de, del colegio Juan Ricardo Nervi, que arrancó ahí. la movida y que están haciendo este están organizando una movida este hacia el Ministerio de Educación reclamando por el auto el alto ausentismo de los docentes en los colegios. Esta es una movida que comenzó en el Juan Ricardo Nervi, pero se van sumando otros colegios de Santa Rosa, como por ejemplo el Colegio 9 de Julio y también posiblemente el Colegio Belgrano y el Colegio Arturo Illia. armaron un Instagram que se llama Estudiantes Santa Rosa, donde ahí están subiendo todos los días en, a través de las historias, las movidas que están haciendo, y gracias a eso lograron que eh, representantes del Ministerio de Educación la semana pasada se reunieran con ellos para escuchar los reclamos que no tienen, no tienen este eh, ninguna este, eh, ninguna locura lo que están pidiendo los pibes, eh, que es que básicamente los, los profesores no falten tanto. Eh, uh -huh. Algo que eh, también se planteó en el último Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, donde los pibes y las pibas de todos los colegios de, de la provincia dejaron un escrito con esa preocupación de la cantidad de faltas que tienen los profesores y las profesoras. Ahora ya este no son los padres... No son las familias las que están preocupadas, sino que los propios pibes de cuarto a sexto año que eh, están viendo que no tienen clases, que muchos de ellos pasan dos meses y tienen una sola clase de una materia, y es por eso que se organizaron, este, están haciendo pequeñas reuniones, algunas sentadas también en algunos colegios, aunque todavía no, este, no, no se han conocido públicamente, pero sí hay una movida para este viernes 10, donde algunos colegios de Santa Rosa van a ir hasta el Ministerio de Educación a presentar una, una nota pidiendo esto, que eh, revean desde el Ministerio, desde, los, las, este, desde las direcciones de los colegios, el alto ausentismo de algunos profesores y profesoras. Así que toda esta movida eh, la están organizando los propios pibes y pibas que ven afectados su... Este, Su actividad escolar, básicamente eh, lo que están pidiendo también es poder retirarse cuando faltan muchos profesores, cosa que hasta a partir de este año eh, se tomó una decisión del Ministerio de no dejarlos retirarse y también que eh, tengan alguna clase eh, cuando faltan algunos profesores. Así que es toda una movida que están haciendo los pibes que nos parece interesante remarcar y que posiblemente este viernes haya, este, haya una, una manifestación hacia el Ministerio de Educación reclamando por que faltan mucho los profesores en los colegios de Santa Rosa. Eh, esta preocupación que manifiestan eh, estudiantes, Mauro, ¿será la misma que tendrán las autoridades de educación? Digo, porque se preocupa a la pivada de que no tiene clases las autoridades de educación estarán preocupadas también Por lo mismo... La verdad que no sabemos si están preocupadas. Sí se preocuparon por reunirse con los pibes del colegio Juan Ricardo Nervi, pero no les dieron ninguna solución ah. a los pedidos que están haciendo los pibes y es por eso que continuaron con esta movida para el viernes hacer la manifestación hasta el Ministerio de Educación. O sea, ah. hubo una este, eh, un, un llamado de atención hacia las autoridades del Ministerio de Educación y se reunieron con los pibes y pibas, pero ellos mismos publicaron este un, una, una especie de comunicado a, a la sociedad diciendo que se habían reunidos, eh, que se habían reunido con gente del ministerio que no les habían dado solución a los pedidos, y es por eso que seguía en pie la, la movida hasta el Ministerio de Educación este viernes 10. Así que estos dos días que hay jornadas. No, no creo que, que se, se avance demasiado, pero a partir del miércoles seguramente haya alguna, alguna novedad. Claro. Ojalá que estuvieran no, preocupados. Pero preocup nosotros sabemos, eh, como padres, Pali... es que en los colegios no, no pueden hacer nada con el ausentismo de algunos profesores y lo único que hacen es tener un poco de paciencia, este, darle el trabajo también a, a los coordinadores, lo que antes se llaman preceptores o preceptoras, para que puedan este, contenerlos a los pibes y a las pibas que no tienen clases, Y no pueden hacer mucho más que eso. Claro. No, Ojalá yo, que haya sí. una decisión este real de, de, de este pedido que están haciendo. Eh, la pregunta mía es, eh, más sobre todo, eh, Mauro, eh, porque es difícil hablar con las autoridades del Ministerio de Educación. Imposible, eh, eh, te diría. Imposible, imposible, imposible. que salgan... Hoy, hoy alguien quiere tener la palabra oficial de algún funcionario o funcionaria del, sobre todo del Ministerio de Educación, sí. y es algo imposible, tenés sí. 1.500 filtros para llegar este, a tener la, una palabra oficial. Uno imagina que también algo parecido deben pasar los pibes y las pibas en esta, en esta instancia de poder llegar hacia la gente del ministerio. Así que ha sido todo un logro que, hayan, que los hayan sentado frente a ellos a algunos representantes del ministerio para comentarles la, la situación. Así que ya es sí. un logro de, de, de la privada de, de, de poder este, acceder a eso. Pero no debería ser tan... tan complicado poder tener la palabra de alguien del Ministerio. Sí, y como decimos también, eh, que bueno, sobre todo a Kermés, eh, eh, las autoridades de UTELPA también, a ver qué opinan de esto. Pero a nosotros también se nos hace difícil hablar con la dirigencia de UTELPA. Eh, a y, Radio Kermés. Eh, es... Sí, después de las sí. elecciones se complicó sí. la cosa. Sí, pero no, la verdad que no sabemos si la UTELPA está metida en esto o si está preocupada en esto más que y debería más que metida, debería estar, eh, debería preocup... estar metida y, sí, más vale. y debería tener cierta preocupación, sí. por lo menos públicamente no lo no lo han dicho. Mm. Sé que en algunos este, en algunos congresos provinciales se plantea el tema, pero también convengamos que se plantea el tema muy por arriba porque son los propios docentes sí. los que están faltando. Claro. Sí, o sí, sea, sí, faltaría sí. la palabra de los pibes en esos congresos para sí. plantearle la situación real. Sí, pero es buenísimo que el, la pivada se organice y demande, ¿eh? como, lo, como lo está haciendo. según. Así esta que con... Estudiantes Santa Rosa es el Instagram de este grupo de pibes y pibas. Uh -huh. Así que si los quieren seguir, ahí tienen toda la, la información. Sí, porque van publicando la, las acciones que van tomando y las decisiones y, y bueno, están organizando esta movida eh, para el viernes. Así es, Pali. Bien, Mauro, eh, ¿algo más o no? Cuando o no, cuando sea necesario que estamos. Dale, eh, nos reencontramos. Hasta luego.